ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de siete países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y de ayudar. Y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir. Programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos querer vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en querer vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Buenos días a quienes se incorporen en este momento a nuestra sintonía y bienvenidos a la decimosexta emisión de Querer Vivir. Hoy con un invitado de lujo, el padre José Chamizo de la Rubia. Nacido en Los Barrios en Cádiz el 16 de agosto de 1949, realizó estudios primarios en Los Barrios y durante el curso 1959-60 comenzó el bachillerato en el Colegio Salesiano de Ronda en Málaga. Es licenciado en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Diplomado en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada. Tiene también una tesina de licenciatura y cursos de doctorado en la Universidad de Cádiz. El 8 de octubre de 1978 fue ordenado sacerdote en los barrios por el obispo Dorado Soto. Fue destinado a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. Durante estos años fundó junto a Juan José Tellez el Colectivo del Sur, cuyo órgano de expresión fue la revista Cucarrete. Colaboró como escritor en la revista Flor de Tintero de los Barrios y en diversos periódicos. Su actividad teatral se inicia a finales de los años 70 en el Teatro Estable de Algeciras. Con posterioridad, en el año 1983, funda el grupo de teatro Mejorana, con el que representa distintas obras de teatro firmadas por él. Publica el guión de una de sus obras de teatro, Arquetipos, en 1987. Y desde 1986, de forma organizada, comenzó a trabajar en el tema de las drogodependencias. Si bien el inicio de estos trabajos se produjeron en Algeciras en 1977, ha sido presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones y Coordinadoras de Lucha contra las Drogodependencias del Campo de Gibraltar, presidente de la Federación Provincial de Cádiz y vicepresidente por Cádiz de la Federación Andaluza Enlace. En 1993 compareció en el Parlamento Europeo y a s e s ...a los parlamentarios de esta institución... En materia de lucha contra la droga, en el marco de la iniciativa Mujeres de Europa contra la Droga, ocupó el cargo de defensor del pueblo andaluz durante el periodo 1996-2013 y en los años que estuvo al frente de la institución desarrolló una intensa labor de protección, defensa y fomento de los derechos constitucionales de los ciudadanos, priorizando la salvaguarda y disfrute de estos derechos Por las personas y colectivos sociales más vulnerables y desprotegidos. Muy buenos días, Javier Mauri. Adelante. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli. Muy buenos días a los oyentes de Radio Merena y todas aquellas personas que tengan la enorme suerte de sintonizar nuestras ondas. No sé si nuestro compañero David desde Madrid nos estará escuchando.、Eh, compañero David,、eh, ¿nos escuchas? No. Parece que no nos escucha.、Eh, Feliciano, Feliciano Morales,、eh, bienvenido, compañero, desde Salamanca. Hola, buenos días a todos. Eh, eh, aquí estoy a la espera de que, de que me digáis cuándo i n t e r v e n i s Pues cuando, cuando usted mande.、Eh, Feliciano Morales es asesor jurídico municipal y, es, y pertenece al consejo editor de un m a g a z í n digital,、eh, Plaza Abierta. He dicho bien. Efectivamente, el Magazine Digital Plaza Abierta.、Eh, Miguel Pérez, muy buenos días.、Mm, buenos días al señor Feliciano y a todos los. Quería hoy que se. ¿Puedo hablar un poquito?、Adelante. Quería hacer un, una pequeña reflexión. Hoy se cumple el 80 aniversario de la muerte de un gran andaluz, nuestro Brandon Antonio Machado. Que fue genial.、Eh, quería hacerle un pequeño homenaje recitando un pequeño verso de él. Venga, adelante. Adelante, adelante, Miguel. Un momento, que lleguen las ideas, que las ideas vuelan como palomas desertoras. Cuando dice, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace no, camino、bueno. al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás verás la senda que no, jamás voy a l v g r a r Caminante, no, no hay camino, camino. sin paz, justicia y libertad, desde la tolerancia y el respeto. Muy bien, qué bonito, qué bonito, precioso Antonio Machado. Antonio Tejero, buenos días. Buenos días.、Eh, don José Chamizo, padre Chamizo, muy buenos días, bienvenido y muchas gracias por dedicarnos su tiempo.、Eh, muy bueno, encantado, encantado.、Eh, padre, ¿es, es usted una persona que es difícil de hacerle una entrevista porque tiene usted. Un currículum tan extenso que uno no sabe por dónde empezar. Tú empiezas por donde quieras, no hay problema. <risa>、eh, yo le quería preguntar:、eh, ¿qué faceta es dentro de, que, de, de, de esa amplia actividad que tiene de temas que usted ha estado in, inserto, que no es. Que no es Que estén dispersos.、Eh, la línea conductora es la ayuda a los demás y especialmente a aquellas personas o a aquellos colectivos que están más、eh, desfavorecidos. Esto se ve en toda su, en toda su、mm, biografía. Pero, ¿cuál es la faceta que más le ha impactado? Hombre, inicialmente fue la toxicomanía, ¿no? Eh, con posterioridad, estando en el cargo de defensor, me impactó mucho la, los problemas de salud mental.、Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque, primero, porque está creciendo cada día, segundo lugar, porque no hay siempre respuesta, y tercero, porque a veces, cuando se cae en ese círculo de la salud mental, a veces es difícil salir de, de, de ese. De esa s especie s de círculos concéntricos. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la parte, la faceta que usted más se ha decepcionado? ¿Cuál? ¿Cuál ha sido? ¿Decepcionado? Sí. La verdad es que no lo sé, porque como soy permanentemente un optimista, <risa> no sé si desinformado, <risa> pero. Sí, señor. Hombre, la política me defrauda todos los días, la verdad, para q u é me voy a engañar. A todos, a todos.、Sí, sí. Probablemente sea el, el d e t e r i o r o que ha sufrido en la política en la democracia, probablemente.、Uh -huh. Eh. Miguel Pérez, adelante.、Eh, yo quería hacerle una pregunta al padre. Puede ser una pregunta, no sé, es dura, pero vamos.、Eh, me dio mucha vergüenza en el tema político que tuviera que ser Bruselas la que viniera a decirnos a los españoles y a nuestras autoridades y a todos que la cláusula suelo estaba engañando al pueblo y sigue engañándolo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, padre? Si Alfonso Guerra estuvo 37 años en, en Europa, pasó por todas las comisiones y por todo, y todas nuestras autoridades, nuestros defensores y todo, y no se dieron cuenta, a t u v o q u e s ser Bruselas la que se diera cuenta que los bancos estaban engañando al pueblo? No, yo creo que en el tiempo que fui defensor hice una resolución de la que se rieron más de uno. Estamos、sí. poniendo mal la cláusula suelo.、Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando las administraciones silencian lo que uno dice, solo queda lo que está escrito. Al igual que me opuse al, a la forma de hacer los desahucios, y ahí sí conseguimos algunos de los objetivos. Pero en la cláusula suelo, todo el mundo tenía miedo a la banca, que al final la banca. En la que más se ha aprovechado de la crisis económica. Ha hundido a la gente y la banca en sí misma ha salido rápidamente a flote. Sí, sí, le podía hacer otra pregunta. Un segundito. La que tú quieras. Vamos, vamos a dar paso ahora, ahora te vuelvo a dar la palabra Miguel, a nuestro compañero、eh, Feliciano. Adelante, Feliciano. Hola, buenos días de nuevo.、Eh, bueno.、Mmm, En principio, congratularme y alegrarme de, de celebrar hoy el, el aniversario de Antonio Machado, láctima, Antonio. un gran librepensador、eh, que, que siempre es una referencia para, para todos los que somos librepensadores y no estamos constreñidos a pensamientos ideológicos, sino más bien a las ideas. Eh, yo traía、eh, dos preguntas. Bueno, en principio, felicitar、eh, al padre Chamizo por,、eh, por su gran labor、eh, y su extenso currículum. Y traía dos preguntas para hacerle.、Eh, sí. Lo único que voy a cambiar e el orden.、Eh, el primero,、eh, dado que ha hecho referencia a la salud mental,、eh, varias veces hemos hecho publicaciones en Plaza Abierta. De un colectivo、eh, que se llama No, no Somos Tontos,、eh, un colectivo de personas afectadas、eh, por salud,、eh, temas de salud mental, a los que ha referido el, el padre don José Chamito.、Eh, bueno, estas personas me transmiten、eh, la falta de libertad en cuanto a los tratamientos que tienen. Eh, es decir,、eh, como todos sabemos, están sometidos a tutela, a veces por parte de la Fiscalía y otra parte por parte de sus tutores familiares. Pero ellos se quejan de que no se cuenta con ellos、eh, a la hora de decidir、eh, sobre su tratamiento, sino que bueno, se les somete a una decisión superior. Eh, y se encuentran constreñidos en esa manera、eh, sí. a, a, pues、a esa falta de libertad. Me gustaría preguntar al respecto al padre、sí. José Chamizo sobre este tema: si él piensa、eh, o cómo se puede dar、eh, audiencia o intervención a estos enfermos、eh, bueno, de, afectados por salud mental、eh, debido, debido a esa falta de libertad que tienen. Bueno,、eh, fundamentalmente hablamos de personas que llevan muchos años en tratamiento y conocen perfectamente qué es lo que les va bien y qué es lo que les va mal. Yo creo que aquí los profesionales tienen que ser mucho más sensibles a las peticiones que ellos hacen, evidentemente haciéndole un seguimiento. Para ver que el tratamiento que piden sea a c e p t a d o Es un tema que hay psiquiatras que lo están haciendo. Hay psiquiatras que siguen más las indicaciones de su paciente que las de ellos mismos. Aquí hemos tenido en Sevilla a un psiquiatra que lo hacía con grandísimos resultados. Yo creo que hay que escuchar mucho más a los pacientes y luego, si hay alguna duda, Del efecto del tratamiento, hacerle un seguimiento, nada más.、Uh -huh. eh, agradezco mucho su, su postura porque es igual que la mía, ¿no? En, en el sentido de, de que son personas humanas y、claro. que hay que tratarlas con esa sensibilidad que sí, usted, usted l e refiere.、Eh, sí. Vamos a dar la palabra ahora a Antonio Tejero. Adelante. Que no es el tejero del 83, ni ¿eh? o no, no. n no. Ni ni familia. <risa> ¿eh? Muchísimas gracias. Yo también me congratulo con mis compañeros, con Feliciano y con Miguel, don Miguel Pérez, en este pequeño homenaje o alusión a la muerte, al 80 aniversario de la muerte de don Antonio Machado. Y yo, para el señor Chamiso, pues tengo una pregunta que podría parecer obvia, pero a mí me crea unas ciertas dudas. Y mi pregunta concreta es: ¿qué es el defensor del pueblo? Pues teóricamente y según la ley también, no solo teóricamente, es la persona、eh, o la institución, porque hay una confusión entre persona e institución en este caso. Que tiene que defender、eh, inicialmente al ciudadano, ciudadana, frente a las administraciones. Todos sabemos el abuso que hacen de las administraciones de su poder. En segundo lugar, el defensor debe defender los derechos humanos de todo el mundo, aunque lógicamente más de aquellos que menos se pueden expresar. Y en tercer lugar, que es algo que se ha olvidado en la política, tiene que ir denunciando no s o l o lo que no funciona, sino aquello que va a venir, y que de alguna manera, si le damos una respuesta ahora, no será un problema crónico de la sociedad. Más vale prevenir. Sí, pero más que prevenir sería anticiparse. Me explico. Eh, hay un crecimiento evidente de personas sin hogar que viven en la calle. Si nosotros no sabemos que muchas de esas personas necesitan un tratamiento especial, porque ni son alcohólicos ni son toxicómanos, sino que son personas que vienen huyendo de cuestiones sentimentales. Metemos a todo el mundo en la etiqueta sin techo y no resolvemos nada. Sí.、Eh, Miguel Pérez, adelante. Vamos, yo le iba a hacer una pregunta, si puede ser, para don Feliciano y para el padre Chamiz. Chamiz. Y es, mire usted, en los años, en los años, aproximadamente ñ o s a para el 2011. Teníamos los pensionistas 66 mil millones de euros metidos de reserva que eran nuestros,、sí. porque lo habíamos、sí. cotizado nosotros. Yo he cotizado 52 años, era nuestro. n ¿Y s qué ha pasado con、sí. ese dinero que hoy no hay nada? Están pidiendo como l i m o n a algo que nos han robado y además se lo dieron、sí. a los bancos. ¿eh? Pues sí. ¿Qué ha pasado con eso? Sí. Y、Me、nadie levantó la voz, nadie levantó el grito que llegara y destruyera las tinieblas de la ignorancia, nadie. a d n a d i e entonces, s c s a o Porque no nos lo dijeron hasta muy tarde. O es sea, eso ha sido una verdad oculta y el resto ha sido mentira. Como decía al principio. Ha habido dinero, casi el equivalente a lo que había en el fondo de pensiones, para pagar a los bancos. Y、sí. se ha robado vilmente a los pensionistas sí, para sí, sí, tapar sí, otros sí, huecos sí, sí, que sí. no le correspondían、Porque、a los bancos. Para que Francisco González ganara 5、sí. millones y medio todos los, todos los años de sueldo. Así es, así es. Eh, vamos a dar la palabra a o r Sí, sí.、Eh, a、sí, no, a Feliciano. Como, me hacía, como、sí. me hacía el compañero la pregunta, también referida a mi、sí, sí, reflexión.、Sí. adelante, compañero. Bueno, yo, yo que comparto la introducción、sí. que ha hecho el padre José Chamizo de la decepción política, ¿no?、Eh, al final, todo vemos que se convierte en un abuso de poder. Y que los más débiles frente al sistema siempre son los que pagan el pato. Como ha referido ahora hace un momento el padre José Chamizo,、eh, ha habido dinero para, para otras cosas.、Eh, es sorprendente、eh, la habilitación o la salida que se hizo del Banco Central Europeo para、eh, dársela a los bancos, ¿no? Y cómo nos ha tenido en cuenta pues a, a las partes más débiles del, es, del sistema. Cierto, Eso no、cierto. se dice, se generaron millones y millones y millones de euros, no、sí. sé decir la cantidad en este momento.、Sí. Y, y bueno,、eh, sabemos en qué se ha gastado la hucha de las pensiones: e s、pues、p u en los excesos políticos, en inversiones que únicamente、sí. pretendían rentabilidad política. Eh, lo que es una pena es que la sociedad、eh, no, no salga a la calle hasta que ve las orejas al lobo. Yo ahora me alegro mucho de que los pensionistas、eh, se hayan organizado para combatir este tema. Ahora tenemos una oportunidad muy importante porque hay un proceso electoral que tenemos a la vista y es el momento de, de reflexionar. Y exigir a nuestros políticos, a los que nada más hacen que aparecer en las televisiones para atacarse los unos a los otros, pues que nos propongan ideas、eh, para que los pensionistas tengan una pensión digna y una revalorización también digna de esas pensiones.、Eh, sí, sí es totalmente de acuerdo con lo que dice. Creo que poco se puede añadir, me parece. Que comparto totalmente tu reflexión. En el tema de las pensiones, insisto en que ha habido un ocultamiento. La reacción del colectivo de pensionistas ha sido en el momento en que se ha conocido que no quedaba un duro en el fondo de pensiones. Pero es que lo han tenido callado, lo cual me parece más grave.、Sí. Eh, cambiando un poco el disco. El, el contenido. ¿Qué es lo que ocurre a, a su juicio con el narcotráfico en nuestra autonomía? Pues lo que ocurre es que aquí hubo un momento cuando acaba la heroína, que por cierto ha vuelto, en que la gente pensó que ya no había problema de droga. El, pero no solo los políticos, sino la propia sociedad pensó que ya como la heroína que se había ido. Y la cocaína la consume la gente bien, entre comillas, de todas las edades, hasta muy mayores. Entonces pensaban en que el tema en droga, al haber bajado la delincuencia,、eh, un, había desaparecido. Y mientras tanto, se han producido varios cambios. El más importante es la aparición de un fenómeno nuevo que es el poder de los narcos. Son chavales jóvenes, bastante enloquecidos, que son capaces de matar para ganar dinero. Y esto está ocurriendo especialmente en mi tierra, en el campo de Gibraltar, pero ocurre en todas partes. Ya se ha demostrado la conexión entre el campo de Gibraltar y el Guadalquivir, entre, entre Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Huelva. Y habrá más conexiones que s a l a r á n pronto. Uh -huh. Antonio Tejero. Sí,、eh, yo me gustaría saber cuáles son las, las reclamaciones, quejas más usuales que le, que le transmitimos al defensor del pueblo. Las más habituales son todas las referidas con los servicios públicos: es decir, salud, educación, servicios sociales y una muy importante. Administración de justicia que se lleva、eh, muchísimas quejas, entre otras cosas, porque la gente no entiende el lenguaje jurídico y se les manipula por parte de quien escribe la sentencia y también, como no, por parte de los abogados. Entonces,、mmm, urge cambiar el lenguaje jurídico sin que pierda、eh, su, digamos, su. Su nivel, pero desde luego que la gente se entere de si es inocente o culpable y por qué, porque llegamos hasta ese punto. ¿eh? Y continuando con la misma, prácticamente la misma pregunta: ¿con qué medios es lo que cuenta el defensor del pueblo para estas situaciones? Me pregunto、en、si s o Perdón. Sí, lo, los medios son 60 personas trabajando para toda Andalucía. Que indudablemente para controlar todas las administraciones son insuficientes. Tiene un buen presupuesto porque se va básicamente en los sueldos de los letrados, la mayoría son letrados que trabajan en la oficina.、Uh -huh. eh, Feliciano, eh, a partir、sí. de ahora vamos a ser muy escuetos con las、eh, preguntas, ya nos queda poquísimo tiempo.、Eh, uh -huh. Haz,、eh, formó tu pregunta, querido、eh, eh, f l i c i a n o desde Salamanca. Sí,、eh, bueno, es tan rico el mensaje que transmite el padre Chamizo que, que bueno, le、eh, formularía 50 preguntas, ¿no? Pero bueno,、eh, la pregunta que traía para este tema y sobre todo relacionado con el tema de la droga, que, que al que has dado tu paso, Javier,、eh, quería hacerle una pregunta. ¿Usted cree.? Que la legalización de la marihuana、eh, terminaría con esta lacra social,、eh, con este tráfico ilegal que, que tienen que sufrir,、eh, sobre todo en la, parte, en la parte de Gibraltar? Yo no creo que acabe con eso. t Vamos a ver. Yo siempre he dicho que a mí no me importaría discutir el modelo legalizador, pero que me expliquen cómo se va a hacer. O sea, a quién se compra, quién vende, qué precio hay en el, el mercado, qué control existe para que los jóvenes y los niños no accedan. Podemos discutir todo, pero no vale decir yo quiero legalizar, no. Pero usted, ¿cómo quiere usted hacerlo? ¿Cómo se va a hacer?、Eh, porque dicen, no es la única manera de acabar con el narcotráfico, es legalizando la marihuana. Pues no. Porque hay、uh -huh. consumidores de marihuana, pero ahora mismo la droga más consumida a continuación, aparte del alcohol, es、eh, la cocaína.、Uh -huh. Entonces,、uh -huh. eh, yo creo que hay que discutirlo, verlo, porque el modelo represivo no acaba de funcionar al 100%, pero dejando muy claro cada paso. No puede ser、eh, una, una cosa improvisada, tiene que ser algo mucho más serio. Que lo que estamos haciendo ahora con drogas. Si me p e r m i t e Javier, eh, solamente eh, hacer una apreciación en cuanto a la legalización de la marihuana. ¿Sí? Me refiero sobre todo a la marihuana con efectos terapéuticos. Eso sí,、eh, estoy de acuerdo,、mm -hmm. ¿eh? Sí,、mm -hmm. estoy de acuerdo. Sí, no, no, no tengo ningún problema en eso. Igual、mm -hmm. que si la quieren legalizar, pero ¿cómo? A mí、sí. es que me interesan mucho los modelos. ¿Por qué? Porque ya he vivido en Holanda, el modelo de Holanda no me gusta nada, porque es muy curioso, hay una persecución atroz hacia otros tipos de drogas y al cannabino, s y el consumidor dice: bueno, si yo consumo e cannabino, ¿por qué no p u e d o yo consumir cocaína, ¿no? por ejemplo? O sea, esto hay que hacerlo bien.、Eh, pero Totalmente esto, de acuerdo. En、mm. todos los terapéuticos, sí, de acuerdo. De hecho. Hay comités éticos de hospitales que me han llamado yo para asesorar y he dicho que totalmente, que, que de acuerdo, absolutamente. Bien, Muchas gracias,、eh, padre Chamizo. Gracias.、Eh, tenemos tiempo para dos preguntas más, pero antes 23 segundos de publicidad y enseguida volvemos. No nos abandone, padre Chamizo. No, no, ¿sí? no puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes d e s g r a v a s fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balu para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos una sonrisa, una ilusión. org y en redes sociales como ONG Usui. Una, pre una pregunta, padre.、Eh... ¿Por qué se va usted? ¿Por qué abandona el, el puesto de defensor del pueblo? ¿La institución? No, ¿Qué yo, es lo que ocurre? Yo no, no, no lo abandono, a mí me echan. <risa> me echan por unanimidad, que me gusta decirlo. Es una forma elegante <risa> de yo comentárselo. Yo sabía que me h a b a l u c h a n o A mí me echaron por unanimidad, yo estoy encantado. <risa>、uh -huh. Estoy encantado de que me echen por unanimidad. ¿Por qué? Porque. Yo nunca fui de nadie ni soy de nadie,、uh -huh. y lógicamente lo que no soporta la clase política es una voz crítica hacia lo que ellos están haciendo. El origen, es el, el presidente g r i ñ a n y Susana Díaz. Con el presidente、uh -huh. g r i ñ a n tuve tres enfrentamientos brutales por la aplicación de la ley de dependencia,、uh -huh. y luego tuvo una intervención en el Parlamento diciendo a todos los partidos. Que si no sabían que la gente estaba n d ello e s hasta la coronilla. Y eso fue lo que lo decidió. Y yo lo agradezco que me echaran porque es la única manera de dejarlo、eh, en evidencia. Pues sí. <tose> Miguel Pérez, tú tienes la, bueno, la,、eh, la última pregunta. El padre ha dicho, habla un poco de educación y de cultura y eso.、Eh, si fuéramos capaces de crear una cultura adecuada de progreso, donde el que consume también tendrá alguna responsabilidad, porque todos esos millones que ganan los narcos y todo eso, ¿quién los paga? Y sí, nadie moralmente、totalmente. le pide responsabilidad a esos consumidores. ¿Usted qué opina de eso? Sí. No, no, que hay que pedir responsabilidades. Es decir,、eh, como usted bien dice, el consumidor también tiene su parte, digamos, de responsabilidad. Yo trabajo siempre en esta dirección que le voy a decir. Con los colectivos que trabajo, incluidos p a c i c o m a analógicamente, sin t e t i o preso. Yo digo que tengo una disponibilidad absoluta, una entrega total, pero que ellos tienen que asumir sus responsabilidades. Si no, no vamos a ningún sitio. a、claro, n、okay. eh, Antonio Tejero, la última pregunta ya. Compañero, te va a tocar Eso, a ti. <risa> <la última pregunta. risa> Muchas gracias. Es un privilegio el poder entrevistar al padre Chamizo. Porque cuando leemos su c u r r í c u l o la verdad nos ponemos las manos en la cabeza. Esa gran labor que hizo en el campo de Gibraltar, esos 17 libros escritos, 16, no me recuerdo ahora exactamente, y esa cantidad de frases que quedan ahí, quedan en, en, la, en el aire. Y yo es c r i b l e n o una última pregunta para el padre, y es preguntarle si a su juicio. Es una institución eficaz? Depende de la persona ¿eh? y del equipo que tenga. Yo, en mi caso, desde la humildad, yo reconozco que sí fue una institución que supo resolver problemas. Mira, hay un detalle: todo s lo sufrido s s por los niños que han visto a sus padres y a sus madres,、eh, muchas veces el asesinato de su s madre. s Violencia de género y demás, nosotros propusimos que estos niños eran víctimas de violencia de género y por fin la legislación nacional lo ha asumido como una propuesta que se hizo desde el defensor del pueblo. Con lo cual hay muchos chiquillos que se han quedado huérfanos que pueden encontrar una ayuda importante. Pero en el resto de muchos otros temas, yo creo que hemos sido eficaces. Es verdad Que no es en todas las instituciones, porque a veces se elige un perfil muy político y no un perfil social o jurídico exclusivamente, que es lo que aquí impera.、Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.、Eh, Feliciano Morales, muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Much muchísimas Adelante, gracias, no se rinda usted. Sí, eh, Feliciano, eh, sí. comentabas que no te hemos oído bien. No, que, que muchísimas gracias, que ha sido un privilegio que me hayáis, me hayáis dado la oportunidad de, de, de intervenir. Felicitar al padre Chamizo, también ha sido un honor y un privilegio el poder haberle formulado estas preguntas. Y nada, me sigo a vuestra disposición y un fuerte abrazo para todos. Igualmente, compañero. Miguel Pérez, muchas gracias por haber estado aquí, compañero. Y Antonio Tejero, muchísimas gracias también. Gracias. Y Padre Chamizo, muchísimas gracias. Un honor, un honor y un privilegio haberle tenido hoy aquí con nosotros, con Radio Mayrena. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias para ti, para todos los colaboradores. Y un abrazo muy fuerte también para la gente de Mayrena. Un abrazo. Muchas gracias. Lo compartimos. Querida compañera Loli, pues nos marchamos ya. Pues sí, nos vamos y volveremos la próxima semana. ¿A mí? í el viernes. Amenazamos con volver. Aquí estaremos. Buenos días y feliz fin de semana. Feliz fin de